Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de doscientos años de vida. Argentina, Argentina. tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy les cuento que tenemos una mínima baja. Hoy no viene Hernán. Una mínima baja, Hernán. Una... Una, una mínima. ¿Por qué? <risa> Porque. Porque el volumen. o p r es grandote, usted dice. No, yo digo una mínima porque es un mimito, le vamos a decir a la gente. Hoy no lo tenemos, Hernán. Estamos aquí al frente del barco, entonces, con Santiago Varela, Nora Anchar. Y tenemos a todo el equipo que nos está aquí acompañando. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Ahora, buenas noches a todos. Allí está Jorge Falcone en la Operación Texas. Está por allí Marina a g e t i n o Está por allí Isabel. Así que estamos todos por aquí este, para trabajar y para acompañarlos hasta las 10 de la ¿Y noche. Y el buen mozo que, nos, que va a operar hoy, ¿cómo se llama? Jorge, Jorge Falcone. Allí e Jorge está, Falcone. ¿sí? Ese es mi preferido. Yo te cuento que es mi preferido. Ah, ah, mira vos. Quiero mira. que lo sepan. Mira vos. Es lo que dice. Es un regalón, es un regalo, dirían las tías: es un regalón. Es un regalón. Bien, ¿te parece le contamos a la gente? Dale, contales y nosotros vamos、sí. a contar cómo ya se comunicaron para hacernos un pedido. Muy bien, los oyentes de Argentina Tiene Historia se pueden comunicar con nosotros hasta las 10 de la noche. Nos llaman al 499-8700. Nos pueden llamar a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir Argentina Tiene Historia, arroba radionacional.gov.ar y nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia. Además, s a b e n Que pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatinistoria.blogspot.com. h Pues es que muchos de nuestros oyentes ayer padecieron un poco más que nosotros la tormenta en lo que tiene que ver con que nosotros nos mojamos y se nos arruinaron los zapatos, pero las casas nos quedaron enteras. En otros lugares, la verdad es que la cosa no es así. Y Alejandra Beatriz Jiménez, que es una de nuestras oyentes habituales, nos manda un mensaje que dice: En la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, están e s De anoche sin luz. Entonces piden por favor que todo aquel que pueda hacer el reclamo a Edenor al 0800-666-4001-234, o sea, 0800-666-4001, 4002, 4003 o 4004, que les den una mano porque lo están haciendo desde celulares y obviamente se están quedando sin batería. Así que en Francisco Álvarez, entonces nos han pedido este favorcete, que nosotros aquí estamos al pie del cañón, porque Argentina tiene historia, pero también se hace carne con su presente, ¿no, Santiago? Exacto, ¿no? Aparte, yo creo que ya la gente de Norte debe saber lo que le pasa a la gente ahí cerca de Moreno, es una linda localidad, y bueno, la luz es algo más que. Necesario. Sí, yo más que saber me encantaría que trabajen, porque la verdad, este, cuando llamas, no, Uno, no, solo, no、sí. solo no aparece, sino que aparece esa máquina que no te da nada de bolilla.、No. Digo, es absolutamente impresionante la impotencia que siente、sí. alguien que está sin luz y del otro lado no aparece. Yo una vez logré. Ningún ser humano. Logré comunicarme porque, ¿sabes qué hice? <risa> Llamé y busqué el teléfono de la gente de prensa. ¿Viste? Que ahí tienen que atender porque es un fijo. Entonces entré por ahí y le dije: Hola, a la oficina de prensa. Sí, bueno, va a salir en los diarios porque hace tres días que estoy sin luz y vamos a hacer un poquito de despelote. De bueno, nada, fue, fue bastante efectivo de todos modos. Pero ya sabemos, entonces Francisco Álvarez, como tantos otros lugares en donde en este momento la cosa se puso un poquito peliaguda por semejante fenómeno meteorológico, como hay. Ahora, una vez cumplida nuestra este, función social, En este, en este tipo de cosas y con nuestro compromiso, vamos a preguntarnos hoy: Argentina tiene historia, ¿de qué habla? El cielo del Congo abre de par en par las puertas del Yabanaco. Por donde pasa la tempestad. Cordero de la Patagonia, una delicia de aquellas. Unas costillas de cordero que las vamos a asar en el horno sin el entrecot. Y lo que voy a hacer es salarlas con un poquito de salmuera, estos corderos que viven amablemente en las laderas de la precordillera de nuestra amada Patagonia. Hola United States, Parque Nacional y e l l o w s t o n e Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? Argentina tiene historia. Animalito de Dios. Animalitos autóctonos argentinos. Animales de todo tipo. Algunos fieros. Otros este, francamente simpáticos. Otros francamente ricos. De todo esto vamos a hablar un poquito. Les vamos a deber la llama. ¿Qué llama? ¿No? La llama se la vamos a deber. p O r q u el O e cóndor, el cóndor el le debemos. Cóndor, cóndor. Le vamos a deber el cóndor. Que otro día, cuando venga Hernán, va a hacer una columna sobre el cóndor especialmente para contarles a ustedes aquello que ya había preparado. Pero hoy, entonces, animalitos autóctonos argentinos, animalitos de Dios, acá. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Con algunos problemitas, no solamente porque no, no, no está Hernán, sino que yo también tuve un problema para hacer la columna de hoy, iba a s e r sobre la llama, pero tuve inconvenientes y no la pude hacer, esa es la verdad.、Ajá. Pero tengo la suerte, tengo la suerte que tengo una nieta que va a la escuela, hizo una composición sobre la llama y me prestó la composición. Entonces, hoy en lugar de columna, Voy a leer una composición tema La llama que escribió mi nietita. Muy bien. Composición tema La llama. La llama es un animalito que le gusta estar por la cordillera, la puna, el altiplano y todos esos lugares. Si vos le preguntás, ¿qué preferís l l a m a el mar o la montaña? Ella dice, La montaña, igual que mi papá. La llama, aunque vos no lo creas, es pariente directo de los camellos. Como dice el aceño, la tipa es de la familia de los camélidos, que es una familia igual a los peres, los a n c h a r los b r i e n z a s Esta familia, la de los camélidos, está compuesta por varios parientes. El abuelo es el camello con joroba, que vive en el desierto y arriba siempre lleva un beduino. De esos con joroba hay dos modelos. Uno con una sola joroba que le dicen dromedario, para no decirle jorobado, y otro con dos jorobas que le dicen camello directamente. Aquí en América del Sur, donde venimos a estar nosotros, viven varios parientes de los c a m e l i d o s El principal es la llama, que es la más grande y la más numerosa. Desde el suelo mide más de un metro veinte hasta el lomo y después le viene todo el cogote y la cabeza. Otro pariente es la vicuña, que es más chica que la llama. Pero que tiene un pelaje que es todo un lujo. La seño contó que en la época de los incas, que eran épocas pretéricas, el único que se podía poner ropa de lana de vicuña era el inca, el patrón. Los demás, no. Otro primo de los camélidos es la alpaca, que se da corte porque un kilo de lana de alpaca puede valer 400 dólares, que son esas cosas ¿Usted verdes. ¿Usted tiene un traje de alpaca? Esas cosas verdes, no, no tengo traje de alpaca. Le digo que la alpaca es lo más parecido, el bicho, no el traje, ¿no? Es lo más parecido a un oso de peluche. Ah, escucha, que antes era un animalito salvaje, pero ahora, como necesitan esquilarlo una vez por año, no lo dejan ir muy lejos. Como por la puna hay salares, yo le dije al aceño que a lo mejor también había saladitas, si hay salares, debe haber saladitas, compuesto de ropa donde conseguir un poncho de alpaca o una bufanda, a lo mejor un poco trucho, pero bueno. Es lo que hay. Y por último está la vergüenza de la familia de los camélidos, el guanaco. En todas las familias siempre hay alguien a quien todos miran de costado y dicen: Mira, ahí viene el guanaco ese. Bueno, aquí el guanaco ese es realmente un guanaco, que parece un barra brava porque tiene fama de escupir a cuanta gente se le cruza por delante. Volvamos ahora a la llama que llama. Hace un montón de años la llama era un animalito más común, era el más común entre, en los incas. Como en este continente, antes que llegara Colón Cristóbal, no había caballo, ni burro, ni vaca, ni nada, todo tenía que hacerlo con la llama, animalito de Dios. Si había que llevar 50 kilos de choclo a Machu Picchu, se lo cargaban a la llama. Si había que hacer un asadito para festejar algo, lo abrían al medio y usaban el cotillar s o el vacío de llama, que era una delicia. A la llama femenina también lo ordeñaban para el café con leche y cantaban: Tengo una llama lechera, no es una llama cualquiera. La llama era explotada de pies a cabeza. Con la lana hacían abrigos y sombrero con orejera, ¿vio? Con el cuero hacían todo lo que se puede hacer con un cuero. Incluso los incas inventaron una sandalia de piel de llama, a la que llamaron o j o t a s y que fue un éxito comercial que ni les cuento. Aprovechaban todo. Hasta la cacota de la llama usaban. La juntaban, la dejaban secar y la usaban para hacer fuego, ya que por ahí había más cacota que árboles, porque era un, como un desierto. Las llamas vienen en dos modelos: una de poco pelo, casi pelada, que se llama cuara, que mi pa dice que no es un bicho sino una marca de vino. Y la otra, la de pelo largo, a la que la usan casualmente para sacárselo y hacer prendas autóctonas. Que ahora que las usa Eva Morales se cotizan en euros, o sea, está de remoda. La llama no se puede distinguir por el color, ¿saben por qué? Porque hay llamas de todos los colores: marroncita, blanca, negra, la que usted quiera. Dicen que es un animal dócil, pero tiene su carácter. Si la tratas mal, se encula y no la m o v e ni a palo. Dicen también que la llama tiene un andar tan elegante que parece que se lo enseñó Giordano. Es un bicho que caminando por esas cornisas que tienen esas montañas es tan pausada y tan firme que la gente opina que es más segura que la mula y ni hablar del caballo que se resbala cada rato. De todas maneras, cuando aparecieron los caballos, las mulas, los camiones y todas esas cosas, las llamas perdieron un poco su valor como bicho de carga y las mandaron a todas para arriba, a la punta de la montaña. Abajo no quedó ninguna. De las llamas se saben muchas cosas porque se ve que hay gente que no tiene nada que hacer y se dedican a estudiarla. Se sabe, por ejemplo, que viven en manadas, digamos, 10 o 15 llamas mujeres y un solo marido para todas. Y parece que así se las arreglan bastante bien, aunque cada tanto aparece una llama señor que quiere quedarse con todo el mujerío y ahí sí se arma el conflicto de intereses. Una cosa que nos mostró l a s e ñ o es que en los diccionarios viejos. La llama aparecía como una voz quechua, pero como sustantivo masculino. O sea que vendría a ser el llama. El llama y nadie atiende, pienso <risa> yo. <risa> Evidentemente, los españoles no entendían nada, como van a decir, el llama. Digamos que la llama es un animalito muy importante, a tal punto que en el primer escudo que tuvo el Perú, que es un país el Perú, había una llama. Pero luego andás a b e r por qué se la sacaron. Y ahora el escudo tiene una vicuña. Son parientes, pero no es lo mismo. Pero para compensar, en el escudo de Bolivia, que es otro país, Bolivia, antes había una alpaca, pero a partir del 2004 pusieron una llama. Es que hoy la llama es un recurso importante, e incluso en otras partes se están copiando. Y me dijeron que ya hay rebaños en lugares tan raros, pero tan raros como Nueva Zelanda, que ni sé qué es, o Japón, que sé que está lejos. O sea, y para terminar, aguante la llama. Fin de la composición Guadalupe Varela. No, Vos sabés que yo me acuerdo de cuando nos hacían hacer las composiciones sobre estos temas, y a mí me gustaba imaginar historias de, de, de cada uno de estos bichos, como una cosa más, menos, menos compleja, menos, menos así de geografía y de zoología, sino mucho más de personaje. ¿Qué es lo que pasaba con tu llama? Todas estas llamas, todas estas llamas todos estos animales <risa> tienen、eh, historias simbólicas. De la mitología incaica. O sea, acá eran dos hijos de, de los primeros pobladores incas que se enamoran entre sí、eh, y el inca no, no, no quiere, no, no le parece bien. Porque es muy endogámico, por decirlo de alguna manera, y los convierte en llamas. Claro, es precioso. Sí, y del otro lado, yo querría saber qué les pasa, qué les pasa si tienen algunos animales que no sean, digo, salgan del gatito y del perro, estamos hablando de otro tipo de animales, qué sé yo. Yo tengo dos amigas que sus hijos tienen iguanas en la bañera, por ejemplo. Digo,、eh, ¿qué tipo? Claro, tienen las iguanas, es muy divertida la casa, d e pianta la iguana. Digo, ¿qué, ¿qué tienen, qué recuerdos tienen de algún lugar de donde ustedes e son? t A ver, como decimos siempre, de Ushuaia a la Quiaca, de Mendoza a Entre Ríos, ¿qué bichos de locales ustedes cuando eran chicos ahora mismo conocen y nos cuentan?、E、incluso si hay alguno en peligro de extinción, manden la data. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Buenas noches, Nora, Santiago. Mi nombre es Inés, vivo en San Isidro. Santiago, ¿qué puedo decir? Lo felicito. Realmente me hizo reír. Es maravilloso. Tiene una nieta con un futuro tremendo en las letras. Bueno, el programa es hermoso, como siempre. Les mando un beso grande. Chao. Bueno, en la localidad de 9 de Abril, en e s t e b a de Echeverría, no hay luz desde anoche. Y en la calle Moreno hay seis postes de luz c a í d o s Gracias. Hola, buenas noches, amigos.、Eh, soy Elisa de Guernica. La tormenta de anoche hizo que se caiga un gajo de un sauce inmenso que tengo en mi casa y me rompió la mitad del techo. Mi marido fue a la municipalidad a las 9 de la mañana, a las 11 tenía las chapas y la ayuda. Quería agradecer. Siempre llamamos para quejarnos, pero alguna vez toca agradecer. Gracias. Gracias. Soy Claudina de la localidad de f i g u e r a provincia de Santa Fe. Antes de cualquier cosa, quiero que felicitaran a la niña Guadalupe Varela por la hermosa compos composición que l l ha hecho a la llama para que su abuelo la leyera esta noche a Radio Nacional. En el programa del País i y h i s t o r i a Buenas noches, habla Miguel Ángel de San Isidro. Hola Santiago, l os felicito. Hoy es un día especial. Falta el compañero, pero realmente la composición que están leyendo, Santiago, qué nieta, qué nieta. Y tiene a q u i é n salirle. Realmente, si no hubieras aclarado que, que lo escribió ella,、eh, prácticamente es una editorial tuya. Tiene a quien s a l i r l e s a Nieta. Felicitaciones, chicos. Gracias por estar. Un abrazo. Bueno, para el programa de Nora y Santiago, eh, eh, de muy joven fui a San Luis, a la capital de San Luis, y yo era una porteña que no conocía nada más que perros y gatos, y me encontré en una casa con lo que ellos llaman Matuasto, y que era una gran lagartija que la tenían. En la casa para comer los insectos. Hola María. Uy, por aquí, por el Facebook, los amigos dicen presente, como Alejandra Beatriz Jiménez, Mónica Caruso, Mónica Bernal, María del Carmen Díaz, Alejandra Calazán, la gente de FME d u c a t i v a María del Carmen Díaz dice: Les deseo felicidades para estas fiestas. Como siempre, muy interesante el programa. Lo sigo desde que era Historias del Bicentenario. Alejandra Calazán dice: Hoy con gran gusto, hoy presente. Ella los extrañaba por mis horarios. Y Marta Rossi dice: Bravo, Guadalupe Varela, sos un excelente. Escritor e n t y tu abuelo te leyó muy bien. Felicitaciones por la nieta escritora, amigo Varela. Me encantó, ó ¿eh? aguante, sí, aguante Guadalupe. l a nueva integrante de, de nuestro equipo. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado. Vivíla en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Y ahora vamos a ir de. Antes estábamos hablando de que hay especies que son bravas, que hay especies que son queribles, como tu llama de recién y la llama de Guadalupe, y hay otras especies que son ricas, pero que esto no las priva de ser además este, depredadas y, este, y estar a punto de extinguirse y tener. Con un montón de problemas por la voracidad nuestra. De todo eso nos va a hablar Guillermo Cañete, coordinador de programa Marino en Fundación Vida Silvestre Argentina. ¿Cómo le va, Cañete? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Vamos a hablar de la merluza? Vamos a hablar de la merluza, muy bien. ¿Y cómo podemos empezar a hablar de la merluza? A ver. Que es un bicho noble y generoso que da de comer a mucha gente y que genera una actividad económica muy importante, que supera en, en ocasiones los mil millones de dólares de exportaciones. ¡Upa!、Eh, es una, una actividad económica muy importante, es una actividad que está basada en la explotación de un recurso natural renovable. O sea que el límite lo pone la naturaleza. Y, y acá se aplica una ley, una regla muy sencilla que dice: no se puede pescar más de lo que se renueva anualmente. Y eso que parece sencillo es muy demandante porque hay que saber cuánto hay, hay que saber cuánto se renueva, establecer los límites y respetarlo. s Y eso es lo que falla: no se sabe muy bien cuánto hay a veces o hay dudas、eh, y no se respetan los límites, se pesca además y por lo tanto se consume el capital que está en el agua y que es lo que produce, ¿no? este excedente que nosotros estamos tomando. Y además se capturan ejemplares juveniles. Es decir, individuos que son de pequeño tamaño, que no aún, aún no han llegado a reproducirse、claro. por primera vez y que representan el capital biológico que tenemos. La merluza se reproduce y esos individuos crecen y se incorporan a, a la actividad pesquera. Bueno, Guillermo. Santiago Varela le habla. Le quiero hacer una pregunta. Sí.、Eh, estamos hablando, para que la gente quede claro, el, digamos, el panorama, de, de lo que vendrían a ser las aguas jurisdiccionales argentinas, ¿verdad? O sea, Totalmente,、eh, sí, sí, sí. En el territorio nuestro. ¿Y quiénes son los que se la llevan? ¿O la pescan y se la llevan en ese orden? Bueno, en, en el territorio argentino se los,、eh, la pescan empresas argentinas,、uh -huh. barcos argentinos. Ahora. Esas empresas, algunas de ellas son de capitales argentinos, incluso originadas a partir de empresas familiares hechas en Mar del Plata hace muchos años, y también grupos económicos con intereses este, externos en capitales de, de España, capitales de Sudáfrica, capitales de, de Nueva Zelanda,、eh, que están en el país por las reglas económicas que permiten la inversión y la, la formación de industrias.、Eh, Lo que pasa es que todos los barcos, ya sea los de, de empresas de capitales nacionales y de empresas extranjeras, con, con capitales extranjeros, deberían cumplir normas. Y esas normas deberían mantener un poco la salud del sistema. Claro, pero por lo que yo tenía entendido,、eh, había una sobrepesca también fuera de los límites. Lo que pasa es que el mar no, no tiene alambrado, entonces.、Eh, esto... Sí, sí, sí,、eh, correcto. Pues, en, en, el, el caso más típico de lo que ocurre afuera. Es el caso del calamar. El calamar、claro. es una especie、eh, muy particular que tiene un ciclo migratorio, es altamente migratoria, y ocurre、eh, no solo dentro de nuestra zona económica exclusiva, ocurre en alta mar, más allá de las 200 millas, y ocurre también en la zona de exclusión de los territorios usurpados en Malvinas. Entonces ahí hay una complejidad adicional. Y ahí en ocasiones se ven cientos de buques. Unos buques、eh, muy particulares porque t i e n e un sistema de iluminación muy potente que se usa para atraer el calamar y después con unas líneas que llevan unos robadores con, con garfios、eh, que suben y bajan y atraen el calamar, que piensa que son presas, esas, esos pequeños garfios,、eh, y se, el, a, van a capturarlo y resulta que bueno, terminan capturadas. Es decir, hay una pesca. En la zona de alta mar, por flotas internacionales, y ocasionalmente、eh, algunos de esos barcos ingresan a nuestra zona económica exclusiva. Y también en alta mar se da un caso particular que es nuestra plataforma continental, en algunas zonas va más allá de las la 200, 200 millas. millas、sí. Y ahí, en esa zona de alta mar, sin jurisdicción y sin regulaciones, Eh, hay flotas de barcos, grandes barcos, factorías, con mucha、eh, incidencia de buques españoles, pero también hay otras nacionalidades, que pescan algo de merluza, que、uh -huh. están en aguas internacionales. ¿sí? Pero la pesca de merluza, por ejemplo, es casi el 95% es argentina. Ajá, y, y, y es un pescadito que está en aguas argentinas, por lo que usted me dice, fuera de la plataforma no estaría. Ese síntoma.、Eh, en... La merluza ocurre en la plataforma y en profundidades que no superan los 200, 300 metros. La merluza que conocemos y las zonas principales de pesca están en nuestra plataforma. En nuestra zona económica exclusiva. Bueno, un poco para, para cerrar, ¿qué panorama le ve usted o qué futuro le ve a, a, al, al pececito? A la merluza. A la merluza. Bueno,、eh, por lo pronto estamos hablando de una actividad que está sujeta a una alta variabilidad, no solamente por los problemas ambientales propios del recurso, sino también porque es una actividad netamente exportadora. Se exporta más del 95% de lo que se captura.、Epa. Con lo cual estamos sujetos a las reglas del mercado, a los este, costos que tiene la exportación, los reintegros a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones, una serie de factores y además a la posibilidad de acceder a mercados. Entonces, en este momento hay una situación económica muy fuerte, muy, muy delicada para las empresas, pero lo que falta realmente es un plan económico. Una planificación de largo plazo que permita generar una industria competitiva、eh, y hacer lo mejor posible, el mejor negocio posible con lo que se puede pescar. Y resolver de una vez por todas esta fragilidad que está teniendo la merluza, ya que hay que evitar la captura de juveniles. Pero como hay pocos adultos, se necesitan los juveniles para、eh, llenar bodega y, y procesar. Entonces, ahí hay, hay una serie de condiciones que hay que cumplir para que se pueda. Adaptar la actividad económica a la real capacidad que nos está ofreciendo la merluza en este momento y hay que cuidarla. Un circuito complicado en todo caso que esperemos que se pueda ir revirtiendo y profundizando. Yo, Cañete, ¿sabe q u e quiero?、Uh -huh. Que me levante la interdicción y que no me sienta culpable porque yo todo el fin de semana voy a comer merluza. Estamos en Semana me Santa. Me parece muy bien el público pueda actuar porque nosotros le proponemos al público que vaya a la pescadería y elija. Merluza grande. filet mayor de 25 centímetros. Ajá, Ah, de 25 años pensé que no. no 25 <risa> centímetros de largo de un filet equivale, o se puede decir que viene de un ejemplar de por lo menos 35 centímetros de largo, que es el, lo que se llama l a r g o de primera madurez. Ahí va, Entonces,、mm. es Ahí el m i l í m i t e Entonces, pidan, por favor. El filé mayor de 25 centímetros, y probablemente se encuentren con la sorpresa de que hay pocos. Y sin, ningún, que filé más chicos. y sin ningún doble sentido, así estamos seguros de no comernos un juvenil. Muchas sí, gracias,、bien. Guillermo Cañete, por no, haber no, estado no. en Argentina Tiene Historia. Chao. Un placer, gracias.、Chao. De noche, Argentina Tiene Historia. Argentina Tiene Historia. En casa tuvimos mucho tiempo una chinchilla, que aunque no lo parezca es autóctona, solo que acá la extinguieron por la casa y se siguió desarrollando en otros países. Este, es el animalito más dulce y simpático que se puedan imaginar. Bueno,、eh, habla María de, de Campana. Si、sí, habla Norma de o n cativo, lo felicito, la, felicito a Guadalupe, que creo que es la hija del señor Santiago Varela, porque esa composición de la llama la ha hecho con mucha finura y reverencia. Me alegra que, que una niña joven haga estos trabajos. Un beso grande para todo el equipo. Hola Santiago, Guadalupe sacó tu g e n y tu pluma. ¿Eh? ¿O la escribiste vos? Un beso grande, Claudia. Chao, felicitaciones, Santiago. Chao. ¿Cómo vamos a entrar en esa sospecha? ¿Qué、por、tenés acá? Bien, por aquí mensajes. Alejandra Beatriz Jiménez dice: Me encanta el tema que tocan hoy. Ojalá en algún momento se empiecen a hacer campañas muy intensas en contra de la caza con fines deportivos, entre comillas, nos、eh, dice Alejandra. No solo de aquellos animales que están en extinción, sino de todos. Igual aclaro que yo estoy en contra de la caza en general. Mensaje de Alejandra Beatriz. Jiménez. Sí, la, la chinchilla es un animalito de criadero, ¿verdad? Sí. Sí, o sea que tener un tapado de chinchilla no está mal.、Mm. Y, pero si los crían para eso. Sí, ese... pero sí. en general hay todo un movimiento contra las pieles.、Eh... No, está bien, está bien, pero digo, una, una cosa es la depredación de la naturaleza、ah. y otra, pues si,、no si, no. no, si no, tenés que estar en contra de comer, de comer un bife de chorizo, porque la vaca Mar... está criada para eso. Es lo que decía María Julia. Que los, los zorros que ella salió en la foto eran de criadero. Es que cuando son de criadero, digo, a vos puede o no gustarte, pero no、mm. constituye depredación. Esto es, es real, no, ahora hablando seriamente, porque digo, antes estaba haciendo un chiste, pero ahora estoy hablando seriamente. Digo, cuando hay, hay este, determinados estilos, como las nutrias, por ejemplo, que están siendo, y además en algunos casos, hay,、eh, este tipo de criadero tiene además una, utiliza, una subutilización de algunos de los elementos, como hormonas y como un montón de cosas, digamos, de glándulas. Que sirven a la industria medicinal a posteriori, digamos, de este tipo. Pero cuando es así de criadero, la depredación es cuando te vas a hacer la casa del zorro, como hacen los ingleses. Y este, bueno, eso encima es matar, matar ni siquiera para abrigarte, pa mirá. Sí, acá lo que en e s t o s momento s se está promoviendo en el sur es, es el castor. Que es una, una, una raza una exótica, es una plaga. una plaga. Por ser exótica y no tener un depredador local. Son esas burradas que hacen、sí. a l g u n o que trajo algo que no tenía que traer. Y hoy es una plaga. entonces, pero el... Como las ardillas en Estados Unidos. Hay, hay determinados bichitos que son sumamente simpáticos, pero que en algún lugar,、eh, al no tener el equilibrio ecológico adecuado, esto es que la cadena en algún lugar se rompe y solo queda una de esas especies, bueno. Te transforman después en problemas cuando no deberían serlo si s uno no interviniera tanto en estas cuestiones, ¿verdad? Es la tuya, la mía, y la nuestra. Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Noran Chart y Santiago Varela. Guaraní, que un cachorro de puma había quedado huérfano porque unos cazadores aborígenes asesinaron a sus padres y entonces fue creado escondidas por la luna, hija del jefe de la tribu Chichihuay. Con el tiempo, el cachorro creció y se convirtió en un animal majestuoso. Ya no era posible ocultarlo, por lo que pasó a formar parte de la comunidad. La relación entre el puma y la princesa se fue convirtiendo en algo tan estrecho que a donde iba ella, él la acompañaba y la cuidaba. Compartían juegos y descansos. El puma, como era excelente cazador, proveía de los alimentos que se consumían en la aldea Chichihuay. Una tribu vecina y enemiga ancestral, los q u era guay, decidió atacarlos por sorpresa durante la noche. Luna. Al igual que los demás, estaba entregada al descanso, pero la despertó el felino que emitía enormes y aterradores rugidos. Para cuando los guerreros Chichihuay tomaron las armas y se apresaron t a dar batalla contra los invasores, ya el puma había atacado y puesto en fuga a la mayor parte de ellos. El resto, con temor a este enorme gato, fueron tomados prisioneros o directamente muertos por los defensores. Pasado el tiempo, Yaguá, Como se lo había bautizado, ocupó un lugar preponderante en la aldea. Los chicos jugaban con él, las mujeres podían ir tranquilas a la selva a recoger frutos que eran parte de su dieta, que eran custodiados por Yaguá. Ni siquiera la poderosa Anaconda se animaba a molestar a algún integrante de la comunidad Chichihuay. Los Keraguay, que habían escapado en esa última batalla, unieron sus fuerzas con otros enemigos, los k i t i g ü a y Estos últimos, aunque siempre fueron neutrales en estas contiendas, esta vez decidieron aliarse en contra de los c h i c h i g ü a y Sabían de antemano que lo más poderoso que tenía esa aldea era justamente el Puma. Nuevamente, de noche, los guerreros Keraguay atacaron la aldea. Yaguá, como siempre, estaba alerta y vigilante. Pero unos fueron a la choza de la princesa Luna, la tomaron y se la llevaron prisionera, mientras otros formaban una barrera de lanzas y flechas entre Yaguá y la princesita. El Puma atacó valientemente a los secuestradores de su amiga, los destrozó con sus grandes y afiladas garras a los cuerpos de los enemigos, los trituró con sus enormes colmillos, muchos cuellos y cabezas quedaron en el camino, pero en el fragor de la lucha muchas veces fue herido. Las flechas colgaban a montones de su esbelto y fornido cuerpo. Los dardos, embebidos en curare, que le fueron arrojando, comenzaron a hacer efecto. En un esfuerzo final, Yahuá destrozó al último de los enemigos y la princesa Luna quedó sana y salva. Herido y moribundo, se despidió de Luna y de los demás integrantes de la tribu Chichihuay con un enorme rugido. En él expresaba a todos los integrantes de la selva, tanto humanos como animales, que debían respetar para siempre a la comunidad Chichihuay. Se dirigió al río acompañado por Luna, se despidió de ella en la orilla y penetró en las aguas. Dice la leyenda que, en honor a tan valiente puma, esas aguas transparentes se convirtieron en el color de su majestuosa piel. Hoy el río es del color del león y es conocido como el río de la plata. Mirándolo, siempre vamos a recordar a Yaguá, el puma inmortal. Esta leyenda preciosa. Preciosa, fíjate que este, retrata al puma en, en dos de sus características más fuertes: la valentía, una cierta soledad que lo hace acercarse solamente a los humanos en muy contadísimas ocasiones, la posibilidad al mismo tiempo de ser depredador y cuidador. Y además de ser el,、eh, es el felino que tiene mayor cantidad de leyendas, porque es el mayor extendido en toda América Latina. Desde el Yukon en Canadá hasta el sur de los Andes de América podemos encontrar variantes de puma. Es de fácil adaptación, es el segundo felino después del jaguar y el cuarto más grande del mundo después del tigre, el león y el propio jaguar que acabo de mencionar. El puma persigue una amplia variedad de presas, ya que es un gran cazador, como te dije antes, y uno de sus alimentos favoritos es el ciervo, por lo pequeño, pero también caza especies muy pequeñas. Cuando no hay, puede llegar a comer insectos y roedores. Prefiere los hábitats con vegetaciones muy densas, es solitario, generalmente evita a las personas, pero es muy raro que un puma ataque a un ser humano, aunque en los últimos años se han encontrado con frecuencia. Pasando una cosa. Poquito humorística, recuerdan que se había perdido un puma hace un tiempo y en realidad todavía no lo encontraron en Vicente López.、Sí. Y sin embargo, no hay ningún humano atacado. Hasta trataron de ponerle un corderito adelante d el puma. Parece que no era eso lo que exactamente le importaba. El puma、eh, fue considerado una plaga a partir de la colonización europea en América, una más de las burradas a、sí. las que vos te referías. Hoy los hábitats del puma están siendo destruidos por la expansión humana, es decir, a más ciudades, menos posibilidades de que el puma y cualquier otro animal silvestre tenga un lugar donde poder seguir procreando. Esto ha significado que las poblaciones de pumas han disminuido a lo largo y a lo ancho de América Latina.、El El más extinguido fue en la parte、eh, oriental de Norteamérica, porque había mucho puma en la Florida. Se cree que este felino podría en algún momento recolonizar parte de su antiguo territorio oriental. Hasta finales de la década del 90 se habían registrado 32. Especies de puma. Sin embargo, un reciente estudio genético mostró que muchos de ellos son muy similares a ser reconocidos, porque tienen diferentes moléculas, pero formarían parte de la misma familia. La caza furtiva, la expansión humana lo están haciendo desaparecer de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay y también de los centroamericanos. Hay una Unión Mundial para la Conservación que actualmente clasifica al puma como una especie casi amenazada. Se ha cambiado el estatuto de m e n o s preocupación a vulnerables. El puma hoy es una, está en situación vulnerable, tan vulnerable, ponen la musiquita de vuelta alta, tan vulnerable como, como cuando, como cuando este, se relata la otra historia de amor que tiene el puma con la luna, que es la que vamos a terminar ahora, porque la verdad. El puma se merece un cierre de este tipo. Estaba el puma solitario, como lo contamos, en la zona de montañas. Y de repente ve aparecer la luna por lo alto de esas montañas. La luna pareció acercarse un poco y al rato se comenzó a alejar. Esto hizo que el puma comenzara a, a perseguirla, a tomar coraje. Y durante toda la noche fue siguiendo el derrotero de la luna. Hasta que la vio perderse detrás de un cerro. Luego. A la mañana siguiente vuelve a tratar de esperar y se recosta sobre la misma piedra en la que estaba cuando había visto a la luna en la noche anterior y allí esperó. Aquella noche la volvió a ver y ambos volvieron a hacer el mismo recorrido. El puma volvió a perder el resto de la noche para regresar solo a la piedra. A la noche tampoco la vio, tampoco a la siguiente. Entonces decidió ir a buscarla nuevamente a ese punto exacto donde ella aparecía. Se quedó dormido. Al abrir los ojos, la vio reflejada en el lago. Nunca la había visto tan cerca. En ningún momento levantó la cabeza, solo miraba la luna reflejada en el agua y la notaba tan cerca. Su instinto, su amor por ella, lo hicieron agazaparse y saltar a su encuentro. Durante el vuelo, el puma sintió que lograba alcanzarla y lo logró al chocar con el agua. La leyenda cuenta que nunca más salió a la superficie, por lo que hoy se lo conoce a este lago como el Lago del Puma. Pero los mapuches lo conocen con un nombre mucho más romántico, que es Ayun Ale, que quiere decir amor del Puma a la luz de la l u n a Buenas noches h a b la Cristina del barrio de San Nicolás. Matar a un animal para abrigarse, habiendo tantas telas y formas de cubrirse, realmente no se justifica, sea de c r i a d e r o o no. Hola chicos, le habla Fabián de j a u r e i Ya que estamos hablando del animalito, quería preguntarle qué ocurre con los sapos y las ranas, como así también las mariposas. ¿Qué ocurre? Que ya no hay tanto como cuando uno era chico. Y este tema tampoco se habla, pero es en base a los agroquímicos los que están en el aire. Y esa n es la cantidad de cosas que nos están quitando. Los felicito, sigan así. Les mando un abrazo. Buenas noches.、Eh, les hablo desde Córdoba, de Punilla Sur y la zona de las Rinconadas. Habla César Tosco. Hace unos días, Fabiana b r i n g a una compañera de ustedes de Radio Nacional Córdoba, pasó la información acerca del asesinato de uno de los pocos ejemplares de jaguarete que quedan en el país, en manos de un cazador furtivo. Tiene un jaguarete que estaba siendo、eh, controlado para saber de su, de su vida. Creo que quedan, quedaban 200 en el país. Argentina tiene historia y es de todos. todos. Argentina. s a b e s q u e En Facebook, Claudio Acardinape me dice: Nora, te fuiste al carajo con ese comentario frívolo y estúpido que hiciste acerca de las chinchillas. No puede ser s tan cabeza hueca de justificar la matanza de animales. A mí me encanta que el señor tenga una opinión así como tan apurada acerca de mi persona, porque lo único que dije es que hay situaciones internacionales en donde se justifica a este tipo porque es una industria. De la misma manera que es una industria. El matar las vacas y matar las gallinas para comerlas y matar un montón de cosas para, digo, utilizarlas. Por otra parte, la discusión acerca de si hay que ponerse en un tapado de piel, la dejamos para otro día. Yo no tengo tapado de piel. Si eso te tranquiliza, yo no lo tengo, no lo uso ni tengo el poder adquisitivo para hacerlo. Pero sé perfectamente que esta es una de esas actividades que aún son lícitas, así como no es lícito para nada. Digo, este, el matar a los animales silvestres ni siquiera para comer. El, yo quiero hacer referencia al otro oyente que habló de los sapos. Yo amo a los sapos porque、eh, se comen a los mosquitos. Claro, claro. <risa> y、eh, cuando voy seguido a la casa de mi suegra, que a ella no le gusta, pero está lleno de sapos,、sí. yo estoy contento. Pero es cierto de que los agroquímicos es están. Están terminando con ranas. Yo he cazado ranas de chico en, en los s a n j o n e s del Gran Buenos Aires. ¿Las devolvías? Sí. Ah, buenísimo. Sí, sí, yo sé, sí. Porque aparte se casan sin anzuelo, con,、sí, con Sí, sí, sí. Con moscas. De... No, no, con un cachito de carne. Ah, con un cachito de carne. ¿Y un piolín? Un Mirá, piolín. Mira, mis mi primos te ponían, largaban unas moscas, las juntaban las moscas en frasco, las largaban y con eso, cuando salían los sapos y las ranas a. A comerlas,、ah, los pescaban los, ellos, los, los, agarraban a los, a los, a los agarraban ellos. Con una cañita y s a Vos sabés que hablando de mariposas, hace poquito、eh, durante mis vacaciones, que estaba en un lugar así donde la verdad que había poca gente y, y era de una, de una gran paz, de repente vamos caminando así por una callecita, había un señor que estaba hablando en voz alta y yo no me daba cuenta a quién le hablaba, ¿no? Digo, porque estaba, era un artesano. Y hablaba y hablaba y hablaba, y, y, ta, ta, ta, y miraba p o r a r r i b a y hablaba. Y de repente, ¿sabes qué? Me di cuenta que le estaba hablando una mariposa, una boboleta, como le dicen en Brasil a las mariposas. Le estaba hablando a la mariposa y le decía: No te vayas, no te vayas, quédate acá. La mariposa daba vueltas alrededor y cuando se fue, dijo: No, así no, siempre me dejas solo. Y le estaba hablando a la mariposa. Fue, era una cosa maravillosa la escena. Hay algunas que son hermosas.、Eh, yo vi este año, este verano una blanca grande. Me、iba todos los, todas las tardes donde estábamos nosotros. No sé qué, qué tendría. Pero es, sé que la vida. Conozco poco las mariposas. Pero sé que la vida de las mariposa es muy cortita. Es es efímera. Muy cortita. Sí, lamentablemente. Como, como mariposa. sí、eh, Porque empieza, digamos, como. Se formó la crisálida、uh -huh. y todo eso. Antes, s e s por eso. Sí, como, sí. como mariposa、Pero、es muy cortita. Es muy cortita. Pero no digamos eso porque puede ser un comentario frívolo decir que el momento bello en que se convierte en mariposa dura poco. Porque el anterior, que es el productivo, dura mucho más. Hernán Bienza, Nora Anchard y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. you、wow. Por aquí, por el Facebook, JeepOveroCésar dice: Saludos, gente. Reconozco que se me complica、bueno, un poco con este horario, así que debe ser una de mis primeras intervenciones. El tema de hoy está por demás interesante. Respecto de animalitos, he tenido cardenales, canarios, patos, a b u t a r d a s que terminaron en un guiso, gallinas con el mismo fin de las a b u t a r d a s Y si de lastrar se trata, huevizcacha, liebre común, la mar o patagónica. Eh, no, porque está en vías de extinción. Martinetas, perdices,、eh, charo, guanaco, aunque ahora está el venado, cordero, chivo, vaca, potro. Dice, me, me llené, mejor me voy a tomar unos mates para hacer la digestión. La a ver, que... para, para, para acá. El,、eh, pregunto yo, porque no conozco. ¿El ñandú se puede comer? Sí, la carne de. Ay, ¿Y hay, se cría? Hay criaderos, sí. ¿Se cría para tal sí, efecto? Hay criaderos,、ah, sí, sí, sí. sí. Ta, la no, carne, no. Dicen que la, yo nunca lo probé, pero dicen que la carne es muy, es muy rica. Y aparte de la carne, después pasa el plumero. Claro, <risa> tiene muchas utilidades. Por aquí,、eh, Alejandra Beatriz Jiménez dice: Yo soy de Vicente López. El peligroso en este partido no es el pobre Puma. c l a r o ¿Cómo? No,、claro. di, eh, dice: El peligroso en este partido、ah, sí. es de Vicente López. Dice: No es el Puma. No, no es el pobre Puma. No, no es el Puma. <risa> tiene razón. Dice que es el intendente. De la、claro. Utarda,、eh, sí. yo tengo una, una anécdota hace unos cuantos años atrás. Eh, que yo me enteré que existía ese bicho, que es un bicho a v i s tardis, q u i es r decir, e e un ave torpe,、Ajá. por eso la, la pueden agarrar, y se exportaba a Francia, donde、eh, se vendía como faisán. O sea,、ah, vos、mira. ibas a Francia a Maxine, pedías un plato de faisán y te daban una autarda、no, que le habían sacado、butarda? acá que parecía al faisán. Eh, ah. La carne, es de c、sí. o i n a No, no, no,、chica. pero así. Es una perdiz más grande, supongo.、Ah, una cosa así, una g a l l i n a ¿Cuánto que aprendo acá? Yo,、eh, en、no、la provincia、no、sé. de Buenos Aires, ahí、uh -huh. está. Y, y vos ibas allá y la pagabas como. Como faisán, ¿Cómo ¿qué te faisán? parece? <risa> ¿Qué te pare? A la hora de comer, nos comemos todos. Por favor, que nunca se coman a mi querido Puma. No les、oh, agarre、sí. por ahí. Ajá.、Uh -huh. Alejandra Beatriz Jiménez dice: ni sapos, ni mariposas, ni bichitos de l ú n i c a s c a r u d o s Y sí, tienen que ver los pesticidas, los agroquímicos y también, bueno, las liebres, que eran una plaga en la provincia de Buenos Aires. s o l una plaga.、So, sí, pero sí. No, pero no, no, ahora no es tan fácil encontrarlas. Ni ¿no? las perdices, lo mismo. Sí, sí, mi, mi, mi, mi papá, que es un viejo siciliano que usted irá a, a cazar porque era su costumbre de cazar lo que él iba a comer,、claro. este, este invierno quiso ir y no, no había como antes ¿no? que salían algunas liebres, algunas perdices para,、uh -huh. para Yo, cocinar. Por el, por el lado de Mercedes, su p e ver Eh, que todavía estaba. Lo que no está permitido que no se pueda entrar a los campos a los tiros. Claro. Pero a los campos de otros, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. <risas> que vos querés hacer una libre e y te bajas una vaca. Pero.、Eh, hacen bastante daño la s libre. e s Sí. Sí, sí,、uh -huh. se comen lo que encuentran.、Eh, y bueno. Pero. La riqueza que tiene el país, la Argentina, en cuanto a, a fauna.、Uh -huh. Eh, es enorme, es enorme. Hoy no hablamos del cóndor, pero hay, hay, hay programas de reinserción. Eh, realmente eh, es, es, es muy lindo, es muy lindo poder llegar a algunos lugares y ver animalitos. Sí, es... En Iguazú、uh -huh. están esos. Se, los tucanes. Se, nos, se nos va acabando el tiempo, pero la verdad que lo terrible de, de esto que nosotros habíamos con, intentado contar con simpatía y, y desde las leyendas y desde, el, desde la cuestión del, del amor hacia lo que es la naturaleza es que nosotros somos los primeros en depredarla. Directa o indirectamente, digo, ya sea a través de la posibilidad de ubicarte en espacios que les vas quitando a la naturaleza y las ciudades tienen que crecer y a veces crecen desordenadamente y entonces el ecosistema no se cuida. Como también el tema de las distintas industrias que van apareciendo y que hasta que te enteras que tienen adentro son cosas que habitualmente la gente consume. Nosotros somos la especie más depredadora y todo, el, todo esto que nosotros estamos diciendo, no solo. Solamente es la casa deportiva el problema, sino que a veces esto que estamos contando es todo tan rico y sin embargo, nosotros entonces estamos comiendo a una parte importante de nuestra naturaleza que a lo mejor habría que también comenzar a preservar. Yo no soy vegetariana, pero apunto más para ese lado. Bueno, señores y señoras, por ahora nos vamos a ir. h e m o s terminado nuestra función del día de la fecha. Estuvimos acompañados, ya te digo por quiénes, porque me tengo que acordar. Ayúdame. Este... Con Jorge Falcone, allí en la operación técnica y puesta en el aire. Marina g e t i n o en la producción. Isabel, la tenemos allí atendiendo a toda nuestra gente、uh -huh. que llama por teléfono. b r i e n z a que estuvo por el día de hoy nada más en el exilio. Santiago Varela y yo le decimos hasta mañana que vamos a tratar revisar. Revistas infantiles, Villiquen, Antiojito, UMI, todos esos recuerdos infantiles mañana van a ser acá, así que vayan preparando los mensajes para contarnos sus recuerdos de cada una de estas revistas. Ya vienen ahora las noticias de Radio Nacional y en un ratito Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Chau, chau, Falcone. s Chau.